El informó cortes programados en Abasto. La empresa anunció que hoy llevará a cabo una serie de cortes programados en la localidad de La Plata y se verán afectadas algunas zonas de Abasto. De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, podría faltar el servicio de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde en la zona de 208 a 223 y de 32 a 44 en Abasto. También de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la zona de 14 a 22 y de 90 a 604 en Altos de San Lorenzo. Brindarán talleres de murga y fútbol en el Hogar Pantalón Cortito. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Buenos días oyentes del Servicio Informativo Regional. Comienzan los talleres de murga y fútbol mixto aquí en Pantalón Cortito. En la calle 139 entre 40 y 41. Los mismos van dirigidos a jóvenes de entre 12 y 18 años. Quienes se quieran sumar pueden hacerlo acercándose a la dirección de 139 entre 40 y 41 de lunes a viernes de 9 a 14 horas o bien los mismos sábados que son los talleres. A las 14 comenzará el taller de Murga y a las 16 taller de fútbol mixto. Un servicio que informa más cerca. le tuvieron a un hombre en el marco de la causa de Juana Ramallo Personal del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal detuvo ayer a Carlos El Cabezo Norma Rodríguez, un hombre presuntamente vinculado al femicidio de Joana Ramallo. El hombre de 54 años está acusado de integrar una organización criminal de trata de personas y tráfico de estupefacientes. La causa de la desaparición y crimen de Joana Ramallo está en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla. La detención fue ordenada por el juez luego del allanamiento en dos viviendas que Rodríguez frecuentaba en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.